Yo canto a los blancos, yo canto a los negros, a los borrachos, a los locos y a los cuerdos. Yo canto para todo aquel que tenga orejas, yo canto a los niños, a los perros y a las viejas. Yo canto a mi pueblo, yo canto a las gentes, yo con cantar me doy con un canto en los dientes. Yo canto siempre que se puede y que me dejan. Yo canto al cante, canto al canto de la almeja Y no canto al llanto, ni canto al amor Ni canto a mi pluma, ni al trinar del ruiseñor Canto a los abuelos que saben liarse un peta Y a las macizas que piensan con la bragueta Yo canto a la vida, yo canto a la muerte No canto solo a la miseria y a la suerte Canto al encanto, canto al ripio de sardina Canto a la hostia con el canto de la esquina Yo canto a los blancos, yo canto a los negros